Euskal Música de Riozar y Ratía, 100.8 FM. Arracha el y saludos desde la sintonía de Berriozar y Ratia, desde la sintonía del 100.8 de la FM, que a través de internet, a través de euskiplaza.net. Cuatro minutos que pasan de las 7 de la tarde y aquí comienza, como cada jueves, el programa Euskal Música. Tu cita con la música local, la música que se realiza en Euskal Herria. Hoy 8 de diciembre escucharemos a Eche, a Berry Charrac o a Vendetta entre otros grupos. Abriremos el baúl de los recuerdos para desempolvar un disco del año de, del año 1994, concretamente el álbum debut de, de Víctor Ayalape, con él se dio a conocer. Os daremos la agenda de conciertos para los próximos días, las noticias más destacadas de la semana y sortearemos ...es el lote de CDs, esos cuatro discos... ...de la discografía de Sian... ...un concurso que hemos eh, hecho semanas atrás... ...y que hoy a eso de las 8 menos 5... ...concluiremos con el sorteo... ...comentarte hablando de la banda de Sian... ...del norte de Nafarroa... ...que al final no ha podido venir hoy... ...a los estudios de Berriozar y Ratia... ...al programa de Euskal Música... ...debido pues... Eh, ...debido a que ha tenido conciertos... Y como hoy era festivo, pues le hemos dejado pues para otro día. Será eh, si no salen más la malas cosas, toquemos Madera el 22 de diciembre cuando estén aquí por Euskal eh, Música por Berrizar y Ratia para presentarnos ese su cuarto trabajo titulado Itchetiken. Y dejaremos como no para el final un especial dedicado a la banda de la chantrea barricada Después de ese comunicado que sacó Enrique Villarreal el Drogas en la página de Charrena Diciendo que se iba de barricada según él porque habían lo habían echado Y después también de sacar otro comunicado los demás componentes en la web de barricada Diciendo que se había ido él porque quería Bueno, en definitiva... ...uno por otro, La Casa Sin Barrer... ...nos quedamos sin Enrique Villarreal... ...el Drogas de Barricada... ...para el nuevo trabajo discográfico... ...que según la banda va a salir en marzo del 2012... Lo dicho, escucharemos pues temas desde el primer trabajo discográfico de la banda Hasta el último, más o menos 45 minutos Para saborear y disfrutar la música de Barricada Con Enrique Villarreal, el Drogas en ella Un Enrique Villarreal, el Drogas Que se va a quedar por lo que se ve con Charrena Y los otros tres componentes de Barricada Que en enero se meten al estudio de grabación Para sacar en marzo lo que será su nuevo trabajo de estudio Uno por un lado, el otro por el otro Pero nos quedamos sin uno de los grandes... De barricada con Enrique Villarreal Lo dicho, ese va a ser el programa Ese va a ser el contenido que vamos a tener en el programa de hoy En el programa de hoy 8 de diciembre del 2011 Lo dicho, a Rachel León para todos los que nos sintonizan A través del 100.8 de la FM Y también a Rachel León para toda la gente Que que nos sintoniza a través de la web www.eguskiplaza.net Pinchando en el logotipo de la radio Música Y si os parece, vamos a comenzar con pausa. Vamos a hacerlo con el señor Iñaki Echezarraga. Eh, seguramente que con este nombre no sa no te dirá nada, pero si te cuento que es el seudónimo de Eche, seguramente que lo conocerás más. Y es que eh, eh, Eche comenzó su andadura musical en el año 2005 con una maqueta autoproducida y comentarte que enseguida pues eh, se hizo con una rendija en el escenario vasco. En el 2007 publicaba su primer larga duración titulado Videaguñez editado por el sello discográfico Oyuka en el 90 y... en el 2009, perdón, llegaría su segundo trabajo Eldu Skutik con el sello Vagavigan y también con el sello Vagavigan llega el tercer trabajo en solitario para este señor, para Eche, el álbum Aise Berribat en él te puedes encontrar nada más y nada menos que 10 temas, todos ellos en euskera, temas lentitos y algún que otro marchoso, pero nosotros hoy hemos decidido por eh, tranquilizarnos un poquito y por comenzar Con pausa, comenzar con pausa Lo que es el programa de hoy de Euskal Música Lo vamos a hacer con el tema Lural de Bacarra, es el octavo corte De lo nuevo de este señor, de Eche Llegó al de Tikidaste Zaten dira zu La purbi Pues así de tranquilitos hemos decidido comenzar lo que es el programa de hoy, el programa de hoy 8 de diciembre del 2011 de Euskal Música. Ya sabes tu cita con la música local, con la música que se realiza en Euskal Herria cada jueves entre esta franja horaria, entre las 7 y las 9 de la tarde. Lo he dicho al señor Eche, que acaba de publicar su tercer larga duración. Segundo con el sello discográfico Vagavigan, el álbum Ice Severy y temas como este Lural de Bacarra, el octavo tema... Del disco para este señor que nació el 24 de mayo del 84 en la localidad de berriz Y dejamos atrás la música tranquilita Y nos vamos con un álbum que lo presentaron Este domingo día 4 de diciembre Más concretamente en la Feria de Durango Que por cierto hoy concluye Y que según pues, he leído en foros He leído en internet, 100.000 personas Nada más y nada menos eh Mucha gente es la que está bueno yendo a la Feria de Durango Y eso es importante Para que el disco y la cultura vasca eh, Pues dé un estirón En este tiempo tan malo que tenemos eh, Nos quedamos, lo dicho, con la formación Caótico de Agurain, nos llegan Con nuevo trabajo, discográfico álbum en directo llamado X Y en el cual te puedes encontrar nada más y nada menos que 28 temas 28 temas grabados en directo en las fiestas de Bilbo En la Astenagushia de Bilbo, más concretamente el 24 de agosto Uno de los temas y con colaboración es este que vamos a escuchar El tema Paradiso Cinema, la colaboración de Alex Sarduy Y si te parece vamos a escucharlo dicho Este tema de la formación Caótico, que ahora sí que sí, va a sonar Y ahora sí No hace falta presentarle ¡El ESAES! Zuretzako, zuretzako, zuretzako, zumaite saizu ...ha sido potente, suena la música de Caótico... ...la música de esta formación de Agurain... ...que nos trae nuevo trabajo discográfico... ...Bajo el verso... ...como te comentaba anteriormente... ...álbum en directo... ...grabado más concretamente... ...en las fiestas de Bilbo... ...en la Aste nagusia ...esto que escuchabas... ...Paradisu Cinema... Incluido dentro de lo dicho de ese nuevo trabajo Titulado X en el cual te puedes encontrar 28 temas en formato audio Y por supuesto, claro que sí, todo el Concierto íntegro en DVD Por cierto, desde el 4 de diciembre Lo tienes a la venta de la Feria de Durango Hoy concluye, pero eh, si no has podido oír O ya llegas tarde, lo vas a poder encontrar en cualquier tienda de discos de Iruñería De la música de Caótico nos vamos hasta Lecumberri Nos vamos con Berri charrak que hace poquito sacaba nuevo trabajo discográfico En el 12 temas, entre ellos el tema que vamos a escuchar El tema que cierra el álbum Leorchan dentro de ese álbum Aria, él es Gorka Urbizo a la guitarra y a las voces David González al bajo y Galder Izaguirre a la batería Un trío que regresa con contundencia y con ganas de dar caña al personal. que no lo parezca si suena uno de los temas incluidos dentro de lo que es el nuevo trabajo para esta banda para Berry Charrack. Te he querido poner el tema diferente a los 11 restantes del álbum de Berry Charrack, Él es uno de los temas más largos y como puedes comprobar diferente a lo que hace habitualmente Berry Charrack y a, la, y a lo que ha hecho en este nuevo trabajo titulado Aria. Es el tema que cierra el álbum Le Orcheon. Temas como Suge Asugue, Le Pocoac, iraila Non Vestela. Te puedes encontrar dentro de este nuevo trabajo discográfico para este trío de Lecumberri para Barry Charrac. Y de Barry Charrac nos vamos con la contundencia que nos trae el nuevo trabajo de una de las bandas ya que lleva un montón de tiempo en el panorama musical, en el panorama de Euskal Herria y también, por supuesto, en el panorama del resto del Estado. Hablamos de la banda Sociedad Alcohólica que regresa con eh, 13 nuevos trabajos, 13 nuevos temas bajo el brazo, titulado Apestáis y en él te puedes encontrar temas como este que vamos a escuchar, Presunto Culpable. El regreso de esta formación, al regreso de Sociedad Alcohólica al panorama musical con este nuevo trabajo discográfico titulado Apestáis y en él temas como este presunto culpable una banda compuesta por Juana La Voz. Roberto a la batería, Jimmy la guitarra, Íñigo a la guitarra y Pirulo a bajo Un quinteto que regresan, como has podido comprobar, con fuerza, con garra y con energía En este nuevo trabajo titulado Apestáis y con temas como este presunto culpable Y de Sociedad Alcohólica nos vamos con música de aquí Nos venimos más concretamente hasta Berriozar y nos quedamos, como no, con los Marea ...teníamos muchas ganas de que saldría al mercado... nuevo trabajo de la formación de Berriozar María... ...después de varios años sin saber nada de ellos... ...regresan con nuevo trabajo discográfico bajo el brazo... ...con este álbum En mi hambre mando yo... 10 nuevas canciones... ...como esta que escuchamos, canaleros... ...incluidas dentro de ese álbum... ...En mi hambre mando yo... ...y que por cierto ya están de gira... ...ya comenzaron hace ya un varios días, varias semanas... ...y hoy... Eh, mañana y pasado estarán en Granada Más concretamente en eh, en Industrial coopera Ahí estarán eh, disfrutando la gente del sur de Andalucía Disfrutando, saboreando el nuevo trabajo de Marea Y clásicos de esta formación de Berriozar tres, tres conciertos seguidos Jueves, viernes y sábado en Granada Para después el 17 Irabada a Dona Y el 23, lo que nos queda cerquita El día 23 de mmm, diciembre, viernes, un día antes de Nochebuena, estarán descargando en Bilbo, más concretamente en el Arena, en Mirivilla. O sea que ahí los tenemos cerquita para disfrutar y para saborear lo que es el nuevo trabajo discográfico de esta formación de Berriozar Marea. Dejamos atrás eche Caótico, Berricharra, Sociedad Alcohólica y Marea y nos vamos con un álbum del recuerdo. Nos vamos hasta el año 1994 para desempolvar el álbum de Vítor Ayapé.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 Así se abría el primer trabajo discográfico para Víctor ayape Un señor que bueno que ha editado cuatro trabajos discográficos En esto del panorama musical Y este es uno de ellos El álbum debut para Víctor ayape del año 1994 Y que te lo volvemos a recordar Hoy, 8 de diciembre del 2011 Para que lo disfrutes y para que lo saborees El álbum, eh, el tema que abría, el álbum Lan Madarikatua Otro de los temas incluidos Dentro de este es su álbum Sure Begiak sonaba otro de los temas incluidos dentro de ese primer trabajo que estamos rescatando que estamos desenvolviendo en el día de hoy el álbum de Vítor Ayappe de 1994 ahí sonaba el tema Surepe Giac y seguro, seguro, seguro que te suena esta canción Me que conoces la canción de sobra, claro que sí, es una de las canciones que estaba incluida en el Nafarrones la canción del Nafarrones de ese año. Arrar Wanoski. Está incluido también, claro que sí, en ese álbum del año 94 del señor Víctor Ayape, temas como La Lamandarikatua. IES Nire aitaren ETA zure begiak, nire lagunaren aita, oinez mendiak progresuak, el que hemos escuchado a raro Anoski, Amezbat drogak egu berriak i Elektrika Urdinbat. son los eh, 13 temas que te puedes encontrar dentro de este álbum de Vitor Ayape, recordándolo, desempolvándolo en el día de hoy 8 de diciembre del 2011. Vamos a cerrar el baúl Eh, y lo vamos a hacer con otro de los temas Incluidos dentro de este álbum del recuerdo De Vítor Ayapé, nos vamos a ir con el tema Eguberriac, con él dejamos atrás El álbum del recuerdo, dejamos atrás eh, Recuerdos del pasado Y volvemos a la actualidad Música Zera, zer gaitzikan ez da, olentxero joaten zure txera opariak ustera. Eta beste humek, beren jostaluekin, inkusten dituzunean jolasten. Góbalo ya Jueves 15 de diciembre, programa especial IDV8. de 7 a 9 de la tarde, repaso a la trayectoria musical de la banda Idbiotch. Repasaremos sus discos Herriaren Taupada, Arima Ratun, Negarren Amorrua, Infernoaren Azken Ausboan, Amaigabe Berria, Odolasutan y el álbum en directo del 2007 Idbiotch con el cual se despidieron. 14 años de trayectoria musical en 120 minutos jueves 15 de diciembre de 7 a 9 de la tarde en Berriozar y Ratia, en Euskal Música, especial IDB8. Berriozar y Ratia, la radio de tu pueblo en el 100.8 de tu dial. busque plaza punto digitala de la publicación digital de berriazar barrioar y ratia seurea Fmco e un punto sortim. B因 disappointment. zanbida ma todotzai lugar en el punto de mira no nos importa estar regala una sonrisa bienvenido zera buru jabe zutikaude etu kultura esta mi fe buru jabe zutikaude jai errikoien alde buru jabe zutikaude zala la calle azercate buru jabe zutikaude Así suena la canción que ha dedicado la formación de Iruña de Nafarroa, Vendetta, a el proyecto, mejor dicho, a la plataforma Gora Iruña. Una canción alegre y marchosa, como puedes comprobar. Alegre y marchosa, como hacen ellos, como hace la gente de Vendetta. O sea que ya lo sabes que Gora Iruña, la plataforma de Iruña, ya tiene su canción. Ya tiene su himno, como quien dice, de manos de esta banda de Vendetta Uno de los temas que te presentábamos la semana pasada Y que te hemos vuelto a poner en el día de hoy Y de Vendetta nos vamos a espíritu de contradicción Banda Navarra, con Chica al frente Con Hayone Medina a la voz y a los coros Con mikel a la guitarra con Marseille a la otra guitarra, con Guillermo abajo y con Pedro a la batería. Un quinteto que ha dejado atrás eh, los escenarios para ya meterse a componer lo que será su nuevo trabajo discográfico que saldrá a mediados del año 2012. Pero mientras tanto, nos quedamos con este, su primer larga duración, que contenía y que sigue conteniendo 10 te, eh, 11 temas, perdón, Entre ellos el que vamos a escuchar ahora mismito Cuesta Arriba, uno de los temas Incluidos dentro de ese, su álbum Cautivos del mal ¿Por qué me cuesta Tanto volver atrás Echar raíces de existir Y ver que no he ganado pegarle fuego a todo y darlo por zanjao He perdido la razón el norte y ya no sé quién soy si darlo todo por aquello que he dejado En alguna parte aseguro que he perdido la ilusión de seguir pa'lante y la vida se ha volcado cuesta arriba He perdido la jo arriba uno de los temas incluidos dentro del primer larga duración para esta banda navarra para la formación Espíritu de Contradicción. Dentro de ese álbum titulado más concretamente Cautivos del Mal. Seguiremos saboreando, seguiremos disfrutando de este primer trabajo a la espera de que poquito a poco a primeros mediados del año que viene salgan nuevos temas y tengamos el nuevo trabajo discográfico para este Quinteto Navarro para Espíritu de Contradicción. Y seguimos con Mujeres, el vocalista de Mujer Vocalista de Espíritu de Contradicción a Mujer Vocalista de El Portal de Hade. alcune parte. La voz, seguro que la conoces, es la voz de Nayara Ruth, que comenzó en esto de la música con álbumes en solitario, como por ejemplo, que recuerde Caja de Música, entre otros eh, discos. Ahora regresa con eh, Amarillo, con John, con Corrozza y con Pepo, es decir, con el portal de Jade... Y con temas como este que estamos escuchando Más concretamente, nos hemos ido a escuchar el corte número 2 del disco El corte titulado Despertar Que da título a lo que es este nuevo trabajo para esta banda El Portal de Hades Temas que te puedes encontrar en este nuevo álbum Crecemos y esperamos, cruzo raya reacciona, más fuerte tiempo O lo que escuchamos, como te comentaba anteriormente, el sencillo Que da título lo que es este nuevo trabajo para esta banda, el Portal de Jade El tema, despertar Y con la música del Portal de Jade, pues nos vamos a hacer el sorteo Que hemos eh, pues realizado ya, aquí en Euskal Música Un sorteo, pues ¿para qué era el sorteo? Pues muy fácil Tan sencillo como nos tenías que decir ¿Cuál es el nombre, el título Del último trabajo de esta formación? De Escian Nos tenías que mandar un email a Euskalmusicairratia.com Poniendo tu nombre y apellidos Y dándonos un teléfono de contacto Porque si eres el ganador o la ganadora Te llevabas ese lote de CDs Compuesto por los cuatro trabajos discográficos Por la banda Escian Queremos que el sorteo lo realizaran ellos, pero como hemos dicho al comienzo del programa, con eso de que han tenido concierto en Durango, de eso de que hoy es fiesta, pues hemos retrasado un poquito la entrevista para saborearla y para disfrutarla y para hacerla más tranquila. Eh, si no pasa nada, toco madera el 22 de diciembre, jueves. Hay que dar las gracias a toda la gente. Que nos ha mandado email a Itzane, a Itor, a Miquel, a Gorka, a Saray, a Andrea, a Iker, a Arcaiz, a Sayoa, a Laura, a Álvaro, mira, un tocayo, a Maya, a Ángel, a Ana, a Irati y a Sandra. Es que pues a todas las personas que nos han mandado este email a euskalmusicairatia.com. Eh, si no conseguís lo que es este eh, este sorteo, esta, este lote de CDs compuesto por los cuatro discos de Sia, no os preocupéis porque os mandaremos a todos y a cada uno de ellos un CD con temas incluidos en el programa Euskal Música. Un CD que estamos ya confeccionando para sortear en estas Navidades. Y que lo he dicho, para Itxane, Aitor, Miquel, Gorka, Sarai, Andrea, Iker, Arcaich, Sayoa, Laura, Álvaro, Amaya, Ángel, Ana, Irati, Sandra, les haremos llegar Y lo dicho, que vamos con el ganador o ganadora del sorteo de esos cuatro CDs de Escian La respuesta, todos los la sabíais, ¿eh? ¿Cómo se nota que escucháis el programa o cómo se nota que sois fans de Escian? Itchetic, así es como se llama el cuarto trabajo discográfico de Sian Y hay ganadora Es Amaya Pues Amaya nos pondremos en contacto contigo A través de e-mail o a través de teléfono eh, Para eh, Pues hacerte llegar este lote de CDs Los cuatro CDs De eh, la formación e Sian Y para los demás, lo dicho, nos pondremos en contacto Con vosotros y vosotras Para llegaros ese CD recopilatorio con los mejores temas que ha sonado Euskal Música desde que comenzamos el 8 de septiembre. También, como no, dar las gracias a Esquerricasco a la banda de Xi'an, ya que sin ellos no sería posible el sorteo de estos cuatro CDs compuestos por la discografía completa de la banda del norte de Nafarroa Esian. Que lo he dicho, si no pasa nada, ojalá sea así, estará en el 22 de diciembre para presentarnos su álbum, para contarnos su trayectoria musical y para darnos a conocer qué tal los conciertos que han tenido y los que van a tener sucesivamente. Y es que ricasco a toda la gente. Que se ha sumado a este primer sorteo en Euskal Música Que no va a ser el único porque tenemos muchos, muchos discos guardados Para sortear con bandas que, bueno, se han querido juntar con nosotros Se han querido adherir al programa Euskal Música, como lo ha hecho Asián Y en el cual, eh, pues, eh, tenemos para sortear, pues, si te soy sincero, camisetas y cedes No te digo de qué grupo, pero eso será después de las Navidades Eso sí, eh, regalaremos un día... Eh, a finales de este mes de diciembre yo creo que será para el Olenchero un poquito más tarde, después del Olenchero eh, CDs de Euskal Música con temas que han sonado y temas que van a sonar de aquí hasta final de año, eso sí los que os he dicho, eh, la gente que ha participado en el sorteo nos pondremos en contacto y les haremos llegar un CD a cada uno de ellos Y nosotros, que cuando son las 8 y 2 minutos de la tarde se nos ha metido otra vez vendetta, madre mía, ¿eh? ¿Cómo estamos? No, no, esto es lo que tiene que sonar ahora. Esto sí, el jueves 15 de diciembre, programa especial IDV8. de diciembre de 7 a 9 de la tarde repaso a la trayectoria musical de la banda repasaremos sus discos ria en tápaada ratú megarrar amorrua inferno harén askenauswan berria oón y el álbum en directo del 2007 y con el cual se les pidieron 14 años de trayectoria musical en 120 minutos jueves 15 de diciembre de 7 a 9 de la tarde en berriozar y Ratia en Euskal música especial y y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 Seis minutos que pasan del punto de las 8 de la tarde, nos vamos a darte a conocer las noticias y la agenda de conciertos que vamos a tener para estos próximos días. Comenzamos con la agenda de conciertos donde el sábado día 10 de diciembre tenemos dos conciertos, uno en el Black Rose de Burlada, será a partir de las nueve y media de la noche en el Inferno Taberna, perdón. El grupo se llama vaso a grupo de black metal de Kipuzkoa, que lo dicho estará descargando su nuevo trabajo discográfico a las 9 y media en el Inferno Taberna. Y otro concierto aquí en Berriozar, dentro del Gaze Guna, a partir de las 11 de la noche, con Escapada, Zartaco Camp, Marianitos Blight, Whisky Mama y Hoy Salimos. Del sábado 10 de diciembre nos vamos al viernes 16 Donde en Zaldiví tenemos un concierto a las 10 y media de la noche Y con entrada de 5 euros estarán Esian y Line Y un día más tarde, el sábado 17 de diciembre, dos conciertos Eurate, grupo de rock metal desde Álava Nos llega al Inferno Taberna a partir de las 9 y media de la noche Y de Cuajo estará en el bar en el bar Aquilarre de la Chantrea Presentando su nuevo trabajo, Tuerca de Vuelta A partir de las 8 de la tarde Te dejamos atrás la agenda de conciertos, nos vamos con las noticias, donde tenemos bastantes e interesantes. Como por ejemplo, comentarte que el pasado día 23 de octubre, el grupo Gasteistarra a trastazos, se despidió con un concierto en el bar Etuki, tras 8 años de actividad intensa y casi 100 bolos. La banda quiere agradecer a todos los que estuvieron. Y los que de alguna u otra manera les proporcionaron el ánimo para seguir adelante Además grabaron un vídeo del concierto que podréis ver próximamente en su página web En la página de la banda Gasteiz Tarra a trastazos Al amanecer seguir soñando será el título del nuevo disco de Doctor de Deseo Que saldrá a la venta el próximo 15 de febrero del 2012 se presentará en teatros e irá acompañado de un disco libro en el que participarán en el que participarán escritores y pintores vascos de primera línea. Comentarden que ya hay dos fechas para presentar el disco en el teatro Arriaga de Bilbao. Serán los días 21 y 22 de marzo y las entradas ya están a la venta en generalti tickets.com con precios que van desde los 8 euros hasta los 27. Al Bocatea, eh, primer single de la formación de Lecumberri, Berri Charrak, ya está disponible. Lo puedes ver en la página web del programa, en musicaemtune.blogspot.com. -en Ahí encontrarás el eh, sencillo el primer sencillo del nuevo trabajo área de la formación de Lecumberri, Berry Charrak. Hablamos de los navarros Barúa, que llevan ya anunciando la presentación en directo de su segundo trabajo discográfico, que será el próximo 30 de diciembre en la Sala Mobi. El disco saldrá a las tiendas el 2 de enero... ...pero el que se adelante y compre la entrada... ...le regalarán el disco de regalo para ese concierto... ...o sea, entrada más disco por 10 euros. Y acabamos con el nuevo trabajo de la formación... ...de la chantrea barricada... ...que la banda ya tiene preparados los temas... ...para grabar el disco... ...el álbum llevará 100% barricada en enero... ...y lo sacarán a la venta en marzo... ...después de este año de exilio forero... La banda informará habitualmente de todas las noticias que hayan surgido y, pues eh, lo dicho, entre enero y marzo estará eh, a la venta lo que será este nuevo trabajo de la formación de la chantrea barricada, eso sí, sin eh, la voz de Enrique Villarreal, el Drogas. Pues hasta aquí la agenda de concierto, hasta aquí las noticias del día de hoy, de este jueves 8 de diciembre del 2011. Nosotros que continuamos disfrutando, saboreando de más música local en el 100.8 en Euskal Música, en Euskiplaza.net y por supuesto, eh, ya sabes, entre las 7 y las 9 de la noche cada jueves. Y nos vamos a ir con la música local de esta banda, la música de Barricada nos vamos a quedar con ellos, nos vamos a quedar a saborar y disfrutar 45 minutos con temas de este su primer trabajo hasta el último que editaron hace poquito que es este que estás escuchando ahora mismito el álbum titulado La Tierra está sorda, lo vamos a hacer para eh, pues nada, rendir un poquito homenaje a Enrique Villarreal del Drogas que deja lo que es Barricada se centra en lo que es eh, su nuevo proyecto musical Charrena que ya comenzó Hace un montón de años, en el año 1992, si no mal recuerdo. Y nada, lo dicho, que nos quedamos con ellos, nos quedamos con Barricada y nos quedamos saboreando y disfrutando 45 minutos de temas como en la silla eléctrica, lentejuelas o todos mirando. Porque esperar una señal Porque llorar en silencio Ego todo en blanco y negro El vaso acaba siendo amigo mudo Las mismas caras, los mismos gestos Amigo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 Es que desesperen Esperando el milagro Quiso dar un paso Hacia adelante Quiso andar sin billetes Quiso vivir En libertad Y eso nadie lo entiende Cuando el Hey, baño sol no calienta por igual en todas las cabezas sino que pregunten al que está bajo nuestro pie el repaso que hemos querido hacer a una de las grandes formaciones del panorama musical dentro de Euskal Herria y fuera de ella hablamos claro que sí de la banda chantreana Berry Charrak que como te comentaba anteriormente pues Enrique Villarreal del Drogas deja la formación, deja barricada y se queda con el proyecto Charrena Un recuerdo que hemos querido hacer en esta tarde de hoy, en este jueves 8 de diciembre del 2011 Estos casi 45 minutos repasando temas como por ejemplo en la silla eléctrica, lentejuelas, todos mirando, oveja negra O esto que estamos escuchando ahora mismito, problemas Enrique Villarreal que seguirá con su proyecto Charrena y los demás componentes de la banda, Bonnie, Alfredo e Ibi que entrarán en el estudio de grabación, como te he dicho anteriormente, en la sección noticias en enero, para editar lo que va a ser su nuevo trabajo de estudio, que saldrá en el mes de marzo y, como dicen ellos, será 100% barricada. Este es pues, el homenaje que hemos eh, realizado en este jueves 8 de diciembre del 2011 a Enrique Villarreal, el drogas localista y guitarrista de la banda Barricada que lo deja. Y qué mejor eh, que hacerlo en este día festivo, eh, repasar, disfrutar y saborear temas desde su primer trabajo discográfico hasta el último de la banda de la chantrea Barricada. Bueno, pues nada, que quedan siete minutos para alcanzar el punto de las 9 de la noche. Vamos a ir ya diciéndote poco a poco adiós. Lo he hecho en este jueves 8 de diciembre del 2011. Hemos escuchado lo nuevo de Echen, hemos escuchado lo nuevo de Caótico, lo nuevo de Berry Charraq, de Socias Alcohólica y de Marea. Nos hemos ido a disfrutar y a saborear el álbum del recuerdo, el primer trabajo discográfico de 1994 del señor Víctor Ayape. Hemos escuchado a Vendetta, a Espíritu de Contradicción y al Portal de Haden. Nos hemos ido con la agenda de conciertos, con las noticias y hemos acabado con este repaso a la trayectoria musical de la formación barricada con Enrique Villarreal, el Drogas en ella. Nosotros que te vamos a ir diciendo poco a poco adiós, ha sido un placer haberte acompañado en esta tarde de jueves, jueves tras jueves, compartiendo contigo toda la música local, la música que se realiza en Euskal Herria, novedades, temas del recuerdo, agenda de conciertos, noticias, discografía de grupos, eh, entrevistas, bueno, en definitiva, todo lo que acontece en lo que se refiere a la música local, a la música de Euskal Herria. El jueves que viene será 15 de diciembre y estaremos contigo Entre las 7 y las 1 de la tarde para ofrecerte La semana que viene no novedades, no temas del recuerdo No agenda de conciertos, no noticias, no entrevistas Sino un repaso a la trayectoria musical de la banda de Bilbo Edi Bioc Lo vamos a hacer repasando todos sus trabajos discográficos Eh, te traemos algún que otro tema en directo y si sí, encontramos por ahí que esperemos que si, sí, eh, parte de entrevistas que hicieron nuestros compañeros de otros medios de comunicación eso será lo que podremos encontrarnos, lo que te podrás encontrar el próximo jueves entre las 7 y las 9 de la tarde aquí en Berriozar y Ratia en el 100.8 de la FM en el programa Euskal Música ese programa especial dedicado a IDI Biotsch Y lo dicho, esperemos, tocamos madera que el 22 de diciembre estén por aquí Esian para presentarnos su cuarto trabajo discográfico It's a Ticker. Nosotros que nos vamos a ir lo vamos a hacer despidiendo con una formación que va a estar este sábado aquí en Berriozar. Estará a partir de las 11 de la noche en ese Casteguna que comenzará a Desde primeras horas de la mañana con comida, con juegos, con cena Y por supuesto con ese festival que va que se va a celebrar Lo dicho aquí en Berriozar A partir de las 11 de la noche con motivo Como te comentaba anteriormente del Gasteguna Encima del escenario a partir de las 11 de la noche Estará gente como Escapada Zartaco K, Whisky Mama Hoy salimos y los que vamos a escuchar Para cerrar el programa de hoy Nos vamos a ir con mexicanas Eh, ¿Llamamos mexicanas o llamamos eh, fiesta y gaupasa? Eh, Tú sabrás cómo quieres llamarlo Yo te digo que se hacen llamar Marianitos Blay Que tienen una maqueta en el mercado Que te la puedes descargar a través de internet Y nos vamos a quedar con uno de esos temas, de uno de esos, de los temas, uno de los temas, lo diré, incluido dentro de esa maqueta. Estarán el sábado a las 11 de la noche aquí en Berriozar, en el Gaste Eguna. Nos quedamos con ellos, nos quedamos con Marianitos Vlais. Nosotros volvemos el próximo jueves con este especial idv Hasta entonces, a pasarlo bien. Agur. Jueves 15 de diciembre, programa especial idb de diciembre de 7 a 9 de la tarde repaso a la trayectoria musical de la banda IDIBIOTCH repasaremos sus discos Erriaren Taupada, Arima Ratu, Negararen Amurua, Infernuaren Askenaus Boan, Amaiga Beberria Odola Sután y el álbum en directo del 2007 IDIBIOTCH con el cual se despidieron. 14 años de trayectoria musical en 120 minutos. Jueves 15 de diciembre de 7 a 9 de la tarde en Berriozar y Ratia en Euskal Música ...especial EDV8...